好啦好啦滴 ¡Ostras! lo importante es que no escuches nuestros podcasts. Vaya hombre, se agradece. sí, pero luego yo creo que las noticias las puedes ver, yo creo que las ves antes en las páginas, porque muchos pues tenemos el lector de RSS y, y según van saliendo nos los vamos leyendo y eso, pero no sé, yo por lo menos en, en el mío intento dar las, las mínimas noticias posibles porque mira, este podcast daba más noticias que o sea, este podcast da un montón de noticias entonces, Iván no cuenta mejor que yo, así que yo prefiero dedicarme a otra cosa ya Ah, ah, pues si grabase, pues, Joder, sí que grabo, pero no grabo en el mío, yo estoy ahora como, estoy como los actores famosos que van aquí de cameos, es que ves esa es la idea buena eso es lo que yo quería hacer de mayor pero como de un principio no me hacían caso pues dije ala pues me monto mi propio podcast ahí os quedáis Venga, dale Llegaste Nada, hombre ¿Pero cómo? ¿Sí? Dame la dirección, hombre. Ni lo sabía. Ni lo digo. Heh <laughs> heh. <risa> Buah, solo una, este pobre <risa> oh, bueno mm -hmm. pero qué grandes que eran esos, esos años, en ¿eh? los que éramos, bueno, algunos eran más jóvenes y, y te colabas ahí los días de profesional porque eh, tu amigo tenía una empresa o había pasado el día anterior y pasabas tú y, y es eso, había ofertas especiales y todo eso, pero desde que hay internet y ya no presentan nada y, y es un fiasco, pues yo creo, sí, sí. Dos, solo dos. Qué fuerte. Qué fuerte. Que son todas. No creo. No hace no hace la map wall, pues va a hacer el simo, hombre. Es que en general la feria como, como tal la ha perdido mucho, porque antes tú no tenías internet y no te enterabas de lo que había hasta que ibas a las ferias o comprabas revistas. Es que ahora Sony saca un portátil lo HP saca una PDA y a los 5 minutos lo tienes en tu en el lector de noticias con 10 vídeos, 4 fotos y, y todo eso. Es que para mí las ferias están poco más que muertas. Tienes que haber dicho no porque primero no uso Windows. Y dos, me pierde este podcast. Mal, mal, mal. ¡Y puta! Pero ¿cómo sigues utilizando en mule? Nah, hombre Claro, eso te pasa por tener un PC. Claro, tú tienes un Mac que no hace ruido lo puedes dejar 24 horas encendido. Yo qué sé. Yo opino igual que, que IR-10. Yo creo que que me he vuelto también muy cómodo y todo lo que tengo me funciona, pues... ¿Para qué andar zascandileando por ahí con cosas Y lo que tengo, para lo que lo uso, me va divinamente? Lo que sí que pienso es que es... Sí, no te jodéis, yo soy rico para comprarme 15.000 cosas para luego opinar en tu podcast. Claro. ¿Quién pudiera? No, pero yo creo que, que las marcas tienden cada vez más a, a hacer lo que hace Apple, en plan yo me fabrico mi hardware, yo me fabrico un software que, que encaja a la perfección y, y a vender como roscas y sin problemas, sobre todo sin problemas. Yo... no no termina No. A ver si tú, tú la vas a tener cerquita de, de la cara. O sea si para lo que lo vas a utilizar te sobra. No, no. Sí, sí, yo estoy aquí, perfecto. No, yo no me he muerto. A ver, voy a intentar repetirlo otra vez. A lo mejor es esto lo que creéis que ha pasado. ¿Pero qué coño? Es, es... Pues eso mismo, es... Es ya rizar el rizo O sea, es, Te dan 30 segundos Para que escuches la canción es buena o mala Y entonces la compres y tienes que pagar esos 30 segundos Entonces es que ni te pagan Esos 30 segundos ni te pagan la canción Porque directamente se la van a piratear Pero bueno, es que las cosas son así, esta gente lo único que quiere es trincar, trincar, trincar. Yo, yo de todas formas, yo de todas formas estoy seguro que, que Apple con, con las cosas raras que tiene y todo, pero esto no lo va a permitir, estoy seguro que, que va a renegociar esto como sea si es verdad y, y no lo va a permitir meter en iTunes Store porque ellos son los primeros que le verían la pérdida de dinero al negocio. claro o por número de o por número de guitarrista ya que estamos <risa> Pues es que es, es. no, es una pérdida de negocio simplemente para las operadoras que es quienes realmente le sacan partido a ello El, La SGAE francesa seguirá ganando lo mismo porque quien se baja 500 películas no va a pasar a comprar 500 películas ni 500, ni 50, ni 10, ni una y las operadoras van a ser quienes realmente pierdan y presionen para que esto lo quiten porque son ellas las que se benefician si no a ver de que va a haber tanto ADSL y si luego no te bajas nada Sí, sí, sigo vivo, pero tengo graves problemas de insonorización de, de este cuarto, así que por momento silencio el micro y eso porque si no empecéis a ver cosas raras. No raras, sino ruidos y ladridos de perros y, y todo eso. Pero bueno, es, es un robo, o sea, básicamente yo lo resumo en es un robo y es que no me gusta hablar de estos temas porque es que me caliento y, y es que no se puede ser. Es que no se puede ser tan mala persona, es que se reduce en eso. Coño, es, es que es verdad, es que eso es de ser malas personas, a ver, eh, los ejemplos de que van a un bar y están escuchando la radio o están escuchando música y le meten el puro, o en el salón de bodas, que cuando te casas tienes que pagar el canon, pero qué es esto, o sea, es que es increíble a los a los puntos que hemos llegado, que ojo, que las Sky pueden pedir lo que quiera, que está en su derecho a pedir lo que quiera, pero es que la culpa es de quien se lo permite Es que a mí no me gusta hablar de... Claro, es que a mí no me gusta hablar de esto porque es que me caliento mucho porque... Porque ellos no hacen nada, lo único es que viven del trabajo de los demás y luego es vergonzoso que... Joder, estoy gritando demasiado. Es vergonzoso que... Que del 100%, del 100 de... de la cuantía de... del canon a lo mejor va un 10 o un 11% a los artistas, que es quien se lo ocurra. Y luego las GAE tiene patrimonio, se invierte ese dinero en bolsa y... Dime, dime. Pues... Oye. Pero... Pero que, que eso de que no lo necesita es lo de menos. El, el hombre vende muchos discos. genera ese dinero? Sí. Pues que se lo den. A mí me parece perfecto. A mí me parece que si te cobran un canon por piratería de visual le den el 100% a Apevisval, que es quien está perdiendo dinero. David bisbal, su discográfica o quien sea. Lo que me parece increíble es el dineral que se está llevando los GAE. Por no hacer nada Es que no hacen nada Lo único que hacen es tocar las pelotas al personal Pero es que voy más allá Es que el SGAE es, es una sociedad privada O sea, ¿cómo te puede poner a ti un canon Una sociedad privada? Es que es increíble, es que eso yo no lo he visto nunca. Claro, es que es que de ahí. Claro, es que de ahí es lo que digo, que es que es, es de ser mala persona. O sea, eso no es de ser hijo puta. Es que es de ser, no sé, es que me parece una pasada. No, inteligente, no, pero es, es ser mala persona. No sé, es que. Sí, sí. Spoiler, spoiler. Gmail también hay gente que se ha suicidado Y todo eso, Esto, es que se cae Google Y es el fin del mundo Ah, pero funciona <risa> Sí, a ver si Apple se da cuenta ya y no lo regala Si sí, cuela, cuela pero para bien o para mal. All right. There Windows Nope. Pero, ¿eso tiene alguna diferencia con tener, un, por ejemplo, un Time Capsule? Pero como, como si fuese una librería compartida Pero... Y luego eso lo puedes meter directamente al iPod Uh -huh. sí, pero meterlo, sí, sí pero eso tiene el problema de que tú lo puedes tener, tú tienes tres ordenadores en casa y cada uno tiene su, su biblioteca en local. En local o, o allí arriba en el, en el NAS y todo eso, pero si la biblioteca compartida no la puedes sincronizar con el iPod, al fin y al cabo vas a tener que ir metiendo en cada una de las bibliotecas la música otra vez. Sí, pero luego para sincronizarlo, si lo quieres meter al, al iPod, lo vas a tener que copiar otra vez, ¿no? Sí, sí, a mí la idea me parece bastante buena. Lo bueno de eso es que tú tienes tu música que sincronizas y luego puedes tener la que escuchas, que no hace falta tenerla metida en tu propia biblioteca, directamente la tienes allí arriba y todo eso. pues tengo la lista bastante larga, como algo que yo me sé. Así que, venga. Eh, J. Fuente Seca, El Arca de la Alianza, Emmanuel, Mael TJ, J.M. Rash, Freelock, Squash019, Hazor, Miguel Guisantes, nuestro amigo Cristian, que dice que no nos hemos acordado de él. <risa> la... <risas> Lanaku, Oshimar Y Aurimoi Esos son los de mi lista Pero eso, eso lo puedes cambiar Ah pues nada Pues sí. Bueno, bueno. Ahí, vamos a sacar trapos sucios Como el programa de Belén Esteban ¿Quieres una predicción? Yo te la hago Llevo, llevo tiempo queriendo hacer una predicción hombre. Pues mira Yo creo, espérate, que saque el calendario Y te digo, es que sin calendario yo no soy nadie a ver que se cargue esto estamos en septiembre pues yo creo que para el 13 o el 14 de octubre para antes de ese tiempo tenemos el mac nuevo es, para mí es la fecha límite el 13 sí sí sí yo yo es lo que creo. Pues nada, si sale el 13, a ver si es suerte y alguien me regala uno. Voy a montar una página que se llama No tengo de 24 pulgadas.com. También es buena. Venga, vale. <ríe> ¡Ah, creía que me vas a regalar uno! Ajá. E eso, eso, eso. Yo, yo. Pues bueno, a mí ya me conocéis, así que el Twitter es guión bajo mich y la página es frikeando y encantado como siempre de estar con esa gente. macho, que, que bien te lo tienes montado es que yo me lo tenía que haber montado así, es que fui un pardillo bien adiós y por aquí